En 1930 comienza a escribir su primera novela, un relato entre la ciencia ficción y la fantasía que marcaría su futuro. Se titulaba Un viaje a Marte. Como si de una obra berniana se tratara, los márgenes del manuscrito están repletos de notas, referencias, correcciones y planos aeronáuticos del cohete que protagoniza la insólita aventura espacial. Lo más sorprendente es que su autor tenía entonces 10 años. Fallecía a los 82 en septiembre pasado en San Feliu de Codines, en Barcelona. Dejaba huérfano al mundo del misterio tras siete décadas mirando al futuro y llenando de incógnitas la realidad. Se iba el explorador del misterio por excelencia en nuestro país. Lo hacía con un bagaje detrás de sesenta libros sobre los más variados temas. Con un currículum soberbio, habiendo sido, sin duda, un hombre único. Hablamos de Antonio Rivera. Desde su infancia, las miras de Rivera apuntan lejos. Creció rodeado de libros en una masía barcelonesa. Joven, inquieto, futuro escritor, comienza a elaborar álbumes en los tiempos de la Segunda República. En cada uno de ellos se trataban los temas más insólitos, desde fenómenos paranormales a misterios marinos como el del monstruo del lagonés. Ya se divinaba al hombre que hizo historia como pionero. Pionero del realismo fantástico. Pionero de la investigación submarina. Pionero de la ufología. Pionero. Esa es la palabra que define a este explorador del espacio, que escribió Guías sobre el cielo. ...y sobre las profundidades marinas. En 1953 Antonio Rivera fundó el CRIS, Centro de Recuperaciones e Investigaciones Submarinas. A partir de ese momento el submarinismo en España adquiere por primera vez carácter oficial. Son muchas y variadas las investigaciones que efectúa. La más conocida, conocida mundialmente, es la que le lleva a la isla de Pascua. Al llegar al ombligo del mundo, a esta lejana tierra encarcelada por el agua en medio del Pacífico, buscó un coche para desplazarse por la isla y depositar sus equipos de buceo. Se hizo con el Jeep de Thor Heyerdahl, el explorador noruego de quien cogió el testigo para averiguar quiénes fueron y de dónde venían los hombres que en tiempos pasados habían erigido allí unas gigantescas estatuas de 20 metros de altura, que aún hoy nos seguimos preguntando cómo las hicieron. La denominada Operación Rapa Nui, que en idioma local es el nombre de la isla, daría sus frutos más allá, incluso de lo esperado. Los expedicionarios, al frente de los cuales se encuentra nuestro Antonio Rivera, efectúan inmersiones en toda la costa de la isla, descubriendo algunos moais, esas enormes estatuas, bajo la superficie del mar. Además, encuentran pistas más que suficientes como para demostrar que los primeros colonizadores de la isla procedían del Mediterráneo Oriental, más concretamente de Egipto. Pero su gran pasión, su gran búsqueda fue otra. Peregrinando por ella fundó en 1958 el Centro de Estudios Interplanetarios. En todo el mundo y desde hacía una década se venía hablando de los platillos volantes y Rivera, hombre de profundas necesidades intelectuales, hombre que siempre quiso saber y aprender, creyó que aquel enigma era más importante de lo que en un principio se creía. Mucho, mucho más importante, el más importante del siglo. Visionario que era, acertó, entregándose a tumba abierta a explorar un misterio virgen y necesitado de hombres como él. En 1961 publicó Objetos desconocidos en el cielo, el primer libro en verdad y serio sobre el asunto. Cinco después ampliaría su ópera prima bajo el título El gran enigma de los platillos volantes. Rivera apostó desde ese momento por el estudio sistemático del misterio, por la rigurosidad, por abordarlo de modo racional y científico, por ello su libro se convierte de inmediato en un éxito editorial y con el tiempo pasaría a engrosar la nómina de obras clásicas sobre el asunto. Su atrevimiento le creó más de un problema con el régimen y también con los estamentos científicos, su máxima era pensar por uno mismo. Admitió que sería crucificado por ello, pero asumió la carga. Me siento cómodo en esta cruz que es la heterodoxia, llegó a decir. En pocos años se convirtió en la mayor autoridad hispana en el mundo del misterio. Nos presentó en foros internacionales e hizo descubrimientos fascinantes. Tanto es así, que en 1979 fue el primer español que sería invitado por la Cámara de los Lores Británica. En tan escogido escenario disertó sobre la posibilidad de que estuviéramos siendo visitados por seres de otros planetas. Fue un reconocido premio a su extensa labor divulgativa que no cesó hasta el último de sus días. Ni los achaques de la salud ni la edad le impidieron seguir escribiendo hasta el final. Antonio Rivera y Jordá murió el pasado año. Murió sabiendo que fue el primer explorador del misterio que existió aquí, el primero que quebró dogmas. Hace ya mucho tiempo llegó a escribir, cuando yo haya muerto, y solamente algo de mí perviva en los genes de mis lejanos descendientes, alguien me llamará precursor y me pondrá en la britínia intemporal en donde se alinean los que se adelantaron a su época. No estaré solo, y no lo está, seguro.